Hoy en nuestro segmento de entrevistas titulado Todo trabajo bien hecho es de provecho Les presentaremos a Rodrigo Alonso Heredia Ramírez Quien a sus 25 años de edad Se encuentra trabajando en la Gerencia de Inversiones Públicas GIO Y nos consiguió unos minutos de su tiempo Para explicarnos de qué se trata su trabajo Vamos a verlos ¿Qué cargo desempeña en la GIO? ¿Qué próximos proyectos tienen planeados para la ciudad de Cana? Los proyectos que están realizados son, digamos, la implementación del proyecto del Gómez Barracín, eh, que lo determinado es ser, digamos, de las derrubas que puedan concluir por las avenidas la avenida principales, por eh, proyectos de igual manera serían lo que son, digamos, locales comunales, realización de, digamos, de terminar el, el hospital ahora del Gómez Internacional, que se va, se va a realizar a futuro, pero no serían dos. ¿Están recibiendo el debido apoyo por parte del Gobierno Regional de Tanga? Se podría decir que un 90% podría ser el apoyo, el 10% no es muy, muy con, eh, confiable los apoyos del, del, del gobierno, por lo mismo que hay problemas económicos, problemas que se utilizan bien, este dinero no es utilizado bien, no bien. ¿Cuándo comenzaste a trabajar en la GIO? Yo tengo trabajando ya prácticamente dos años en esta institución política, lo cual se normalmente nuestro, nuestra oficina que es formuladora y ha trasladado para lo que es este, las nuevas oficinas que están por terminar el carril por la gente terminar el, el carril bueno, ¿Cómo lograste ingresar a esta empresa? Bueno, con mi y bueno, con un poco de apoyo de algunos ingenieros que yo había trabajado independientemente con ellos pude ingresar a, a trabajar en la institución pública ¿Usted es que está cumpliendo con las metas propuestas para este año? Eh, mira, se podría decir que un 80% se está cumpliendo, el otro 30% se ve que no, por falta, digamos, de tiempo, por falta de economía no se pueden cumplir estos proyectos, pero sí, a futuro se tiene que terminar ese proyecto y llegar al 100% no, no, no. Actualmente, en el área de formuladora donde usted trabaja, cuenta con un personal adecuado para realizar todos los proyectos? Bueno, sí, contamos con un mercado personal, con los arquitectos, ingenieros, ingenieros economistas, contamos totalmente cubiertos con todo el estado de, de personal, satisfactoriamente en todo lo que se lleva en el área, ¿no? Y eso fue todo en nuestro segmento de Todo el trabajo bien hecho es de provecho. Hoy conocimos de qué se trata el trabajo de Rodríguez Borella, de 25 años. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!